Bien, 22 minutos van de las 10 de la mañana, estamos haciendo de una weekend, por las dudas y recién prenden la radio, dicen qué están haciendo estos chicos por acá. Estamos en CNQ Radio, en la esquina de Peatonal Junín y San Juan, exactamente, ¿eh? para que se puedan ubicar y directamente puedan entrar a nuestro sitio en internet para poder vernos, porque también tenemos cámaras montadas dentro del estudio y hacia la.